Los míos se me pasa si abres el corazón en mal momento va a dolerte Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte Desesperándome he aprendido a encontrarme Hacer de tripas corazón a no callarme, adaptarme a donde llegaba no se de colores Turro toda la noche como el chino que vende las flores Apa, alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Somos aquí una radio de Bilbo. Y ¿Qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle Los Jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. Aupa beña, emmen gaudeirolerretianfmkontasaspi.bo estean. Gaur y gandero besala, ausokidok programarekin gaude. Ausokidok irala usoko eragillen programada. Astonetan, emmen gaude gazte asamblada. Hai Bilbao, txobizit, entrañable singular. Bienvenidos, bienvenidas moderno entre mundos escondidos, san bloques, cielo de fábricas das, no da dinero el hierro y el perdiendo brillo en tu ciudad. Museo, inglés vino a Bilbao a ver el mar txando, robado el tiempo. Se vio mirar atrás, queda sellado. dagoen gai bati gurus hitz eingo dugu. Hai zuzen ere, Bolintzu eta superzurraren arteko gatazka. Horrez gain, ira, iralako gazta esanbladen egoera eta orain arte egindako ekintxen labur bat egingo dugu. Baita, etorkizunerako aurrera eramango direnak. Bukatzeko Euskal Herriko Herri mugimenduaren azken gertakariak aztertuko ditugu. Skandalo, skandalo! si no para de llover se está trancando un banco y ves gente corre al lado hay un pobre que no tiene para comer los bancos tan tranquilo Bueno, esan dugunez, Bolintzuren problematikari buruz hitz egingo dugu. Bolintzu mendiaren oinetan dauen aranatzo txiki bat da, baina bizitz ezbeteare bai. Eta Super Sur Autopistaren handitzearen ondorioz oso kaltetuta aterako litzateke Bolintzu. Izan ere, bolintzuren, bolintzuren bihotzean den gainetik biadukto hitzel bat eraikiko litzatekelako. Horrez gain, Beste hainbat motatako problematikak eta kalteak ekarriko lituzke proiektuak. Honen aurkako plataformaa sortu egin da Herri Mugimendutik. Ampliazioa superzur ez. Gai honetan gehiago sakontzeko asmoarekin plataformaren kide bat gonbidatu dugu zure hidratzailea, Enrique Bazke. Enrique eskeraz ulertu arrion, ba, erosoago sentitzeko edereras arituko garaberarekin. Hau, Enrique. Mi esker. <risa> para empezar, gracias por participar con nosotras en este Irrachayo Y por aceptar la invitación Es un placer tener a un gran luchador por los intereses del barrio A un también fundador de la Irola A un artista, músico, cantante, escritor <risa> Y muchísimos objetivos más Hijo de artista nieto de artista Como decía José Luis Moreno <risa> Bueno, y pues eso, para empezar Eh, gracias por participar con nosotros en esta... Eh, eso, pa, la primera pregunta sería eh, ¿Qué es la plata, eh, la plataforma Ampliación Super Surriquez? Eh, ¿Cuándo, por qué y para qué se formó? Bueno, la plataforma es una agrupación de asociaciones de vecinos, eh, movimientos sociales y grupos ecologistas que se forma ad hoc en el momento en que... Mmm, ...en que tenemos noticia o, o se, se, surge la noticia... ...de que el tramo 9 de la, de la variante sur metropolitana ...más conocida como Supersur... ...se va a poner en marcha ya... ...el tramo, eh, la fase 1... ...es en realidad la fase 1B de, del proyecto total... ...y une Peñascal con venta alta... ...en ese momento que es, eh, estamos hablando más o menos... ...de marzo de 2018 aproximadamente... Eh, ...desde diferentes ámbitos... ...pues asociaciones de vecinos como digo, eh, ecologistas marchan, eh, algún HTGldito en aquel momento también, eh Eh, la, la plataforma autopista camporada en fin se unen para eh, tratar de, de acordar una estrategia común contra esta infraestructura que se nos viene encima ya eh, digamos que con, con un aviso previo porque es un, un tramo que se interrumpe en 2008 por, por falta de dinero por la crisis económica ya sabíamos que se iba que, que esto se iba a llevar adelante pero de alguna forma pues nos pide eso pues porque como todas las cosas en este país, la administración actúa, eh, pone en conocimiento de la ciudadanía las cosas cuando ya son prácticamente hechos consumados. ¿no? Y bueno, pues sabemos en marzo de 2018 que se recupera el, el viejo proyecto de ampliación y nosotros nos ponemos en marcha pues para intentar frenarlo de alguna forma. en sí ¿qué, de qué se trata este proyecto, qué es, lo que pasaría con Molincho Peñascal, qué es de, del proyecto en sí que, que, de qué va El proyecto es una carretera mucho más larga que lo que estamos que el tramo que estamos hablando ahora, que solo el tramo de ahora son 4,2 kilómetros. es una carretera de 22 kilómetros que surge de, o sea, que parte de Musquiz y en teoría debería llegar a Morebieta, eh que se vende como el, la, la solución para todos los problemas de atascos y de y de vialidad de la A8 y que, bueno, no se sabe cuánto va a costar eh, definitivamente pero que de momento el tramo que existe que es el 1A eh, que es el tramo de Peñascal ha costado un, eh, mil millones, no, 800 millones de, de, de euros, perdón el tramo con el, en, con el que nos enfrentamos ahora que es de 4,2 kilómetros entre Peñascal y Venta Alta va a costar, en principio va a costar 204, ahora están hablando de 187 millones, probablemente ese, esa cantidad se verá modificada a lo largo de la ejecución del proyecto como sucede siempre y, y por lo tanto estaremos hablando de que en este tramo de esa carretera por la que literalmente no va nadie porque es lo que dice todo el mundo solo va la gente que se equivoca nos habremos gastado los vizcaínos y las vizcaínas mil millones de euros mm, básicamente es eso no eh, este, este siguiente tramo mm, Es, un, es una vía que prácticamente en, en, en gran parte de su recorrido, de esos 4,2 kilómetros, va tunelada va debajo de Arnótegui y debajo de severeche pero que tiene dos apariciones en superficie que son gravísimas, una en Sebereche eh, en Ventalta, perdón que es un bar, es una parte de severeche a la que va a afectar de una manera catastrófica y sobre todo los los 175 metros que, que van a Aparecer sobre el corazón del bolincho como decíais antes encima de para que nos hagamos una idea los que conocemos el, los que conocéis el bolinú encima de la cascada a 40 metros sobre la cascada van a ir dos viales de 175 metros de largo Eh, y entonces este es el impacto más, más potente que se va a producir eh, en, en este siguiente tramo. ¿no? La, el proyecto de diputación, como ya ha quedado de manifiesto en boca del propio diputado general, una irrementería, es eh, terminar la ejecución de la obra total en 2025. Mm, esto es lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Bueno, pues como ya has empezado a contar, ¿qué daños conllevaría la ampliación de la Super Sur en cuanto a la economía? Bueno, pues los daños eh, son los que eh, los que enfrenta a la ciudadanía en, en una infraestructura de este tipo siempre, ¿no? Eh, de hecho estamos hablando de que va a salir va a ser la autopista más del Estado español con un coste de 47,5 eh, millones por kilómetro y que efectivamente eh, va a suponer algo parecido a lo que supuso la, la M30, creo que fue en Madrid, un endeudamiento para las arcas forales Pues de aquí a no se sabe cuándo, pero sí que es, es un dinero que se, se provee a través de las empresas licitadoras o de, de la, las empresas que han, que han adjudicatarias del proyecto. Ellos piden el crédito y luego es la propia diputación la que tiene que devolver ese dinero, ¿no? Pues hablamos de, de eso, de unas cantidades astronómicas, sobre todo para una autovía que no llega al 50% del uso para el que se había previsto... Después de modificación de proyecto, hay que recordar que en 2014 se habla de que esa autopista va a absorber 22.000 vehículos diarios y 24.000, perdón, vehículos diarios, de los cuales 9.900 iban a ser camiones y ahora estamos hablando de que aproximadamente circulan 11.000 y pico de los cuales camiones solo son 3.300. Entonces, si esa autopista no se amortiza Como no se va a amortizar Va a resultar carísima Y si encima es cierto lo que se está rumoreando por ahí Con visos de, de ser una información bastante veraz Que el superpuerto va a van a va a implantar una especie de subvención A los camiones que, que cojan esta vía Pues estamos hablando que de las arcas públicas Sale muchísimo dinero en los próximos Yo, por decir una fecha, 20 años, seguro que sí, 20 años, seguro que sí. exigiendo por la línea que de los daños que va a causar este proyecto en cuanto a medio ambiente y biodiversidad qué, qué impacto va a tener este, esta autopista Bueno, pues esta es la parte más grave del asunto, porque aunque es verdad que cuando te tocan el bolsillo se suele decir que es eh, te sientes muy muy tocado en lo más íntimo, lo que vamos a perder en términos medioambientales es gravísimo. Hay que tener en cuenta que la Supersur, eh, perdón, el Bolincho está catalogado en el Plan Especial del Monte Pagasarri como la zona de mayor riqueza en términos de biodiversidad de todo el municipio de Bilbao. La propia Diputación Foral lo reconoce como una zona que hay que conservar una zona de un valor natural incalculable solo por citar yo siempre suelo citar dos cositas el 50% de los anfibios y de los reptiles que se han catalogado en toda Vizcaya, en toda Vizcaya están presentes en el Bolincho según informaciones de, de biólogos El Bolinchu en, en, en, en hábitats y en fauna relacionado con el agua tiene mayor riqueza que Urquiola, para que nos hagamos una idea. ¿no? Es un sitio con unas características muy especiales, por un lado tiene una temperatura un poco de unos grados por encima de Bilbao, por otro lado está bañada por el agua y eh, los 365 días del año es una zona increíblemente húmeda y por otro lado eh, ha sido una zona abandonada por la administración durante pues más o menos 50 años todo esto ha sido muy propicio para que cre creciera y para que se desarrollara de una manera eh, digamos incontrolada en el mejor sentido ¿no? No ha, no no ha sido es una zona en la que ha crecido todo ha crecido en libertad se ha generar hábitats de o numerosísima fauna hay un montón de, de, de ejemplares de, fa, de flora eh, de protección comunitaria hay robledales hay alledales hay hay fresno hay campas de brezales y argomales que son unas zonas muy propicias también para hábitats de fauna eh, en fauna pues como os comentaba lo de los anfibios hay especies amenazadas como la rona patilarga en el caso de las, los reptiles eh, como el, la culebra de esculapio eh, hay aves eh, amenazadísimas como el, el halcón peregrino que están amenazados y protegidos en toda europa eh, Hay jineta, hay, hay mamíferos como el jabalí, como el corzo, eh, la marta, eh, en fin, es, es un, un lugar de una riqueza tremenda. Y en este lugar, por este lugar, por el centro de este lugar, va a transcurrir eh, dos viales de autopista que y eh, junto al o sea el, en, en comparación con el daño que puede hacer una vez construido eh, sobre todo hay que hablar del daño que va a provocar en su fase de construcción porque la fase de construcción de estas dos de estos dos viales eh, va a requerir la intervención en el valle de Bolinchu y la afección a numerosos hábitats básicamente los relacionados con el agua que en este caso es por decirlo así de una manera un poco brutal la madre del cordero de todo este asunto eh, si se afecta el agua eh, estamos mmm, poniéndonos poniendo en riesgo todo el ecosistema del, del bolincho y el agua según los los biólogos consultados se va a ver afectada porque es inevitable en un sitio donde llueve como llueve aquí que el, los limos y los áridos de la extracción de las obras no acaben en el arroyo del bolincho en el momento en que esto pase eh, no solo se produce una obturación de las branquias de los anfibios y de los peces que mueren sino que además los áridos se depositan en el, en el suelo del río se tapan la, la vegetación del río no se produce la fotosíntesis se cambia el pH del agua y se produce un desastre ecológico ese río muere automáticamente si muere ese río, muere todo el bolincho Eh, estamos, esto no no nos lo inventamos nosotros porque es una cosa que en esta campaña eh, solemos insistir mucho en esto frente a los inventos y a las mentiras de, de Diputación Foral nosotros estamos echando mano siempre de documentación de la propia Diputación Foral es la declaración de impacto ambiental de, de la propia del propio proyecto del tramo 9 de la Supersur, la que dice que se van a producir 31 impactos en sobre la naturaleza, 11 de los cuales van a ser severos y entre esos impactos severos se reconoce que el agua va a resultar eh, de, modificada de una manera muy importante. Esto es literal, estoy citando literalmente la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, Eh, digamos que son datos objetivos ¿no? la amenaza es muy grave, es muy grave reconocido por la propia declaración de impacto que además paradójicamente claro, exige al proyecto implementar una serie de medidas correctoras que suponen un nuevo daño, es decir, me explico eh, las medidas correctoras por ejemplo para que los limos y los áridos no acaben en el lecho del río es la construcción de siete balses de decantación para cuya construcción es necesario meter maquinaria, abrir caminos de obra, etcétera, etcétera. No sé si ent entendéis, o sea, <risa> he explicado la paradoja que se produce eh, en este sentido, ¿no? Realmente la intervención sobre ese valle, cualquier cualquier inter intervención, dada la riqueza, es eh, produce un impacto muy muy severo y Esta intervención, que es brutal, porque es brutal la construcción de, de dos viales, pues os podéis imaginar en, en qué puede acabar todo esto. no En cuanto a la repercusión que va a tener en la vida de los vecinos del Bolincho y los ciudadanos de Bilbo, ¿qué podrías destacar? Pues básicamente eh, dos cosas. Eh, hay zonas afectadas de ese derecho que implican la desaparición de caseríos, la, con lo cual se ha producido la expropiación ya de algún caserío y esa gente se ha tenido que trasladar. Estamos hablando de gente muy mayor además, ¿eh? de una edad pues de 70, 70 años pasados que además han recibido un trato y lo tengo que decir aquí absolutamente vejatorio por parte de los responsables de diputación, absolutamente humillante y vejatorio con comentarios que no son de recibo para un ciudadano y menos en la situación en la que se encuentra esta gente para la cual pues es eso, les has destrozado la vida, ¿no? Otra gente va a tener las canceladoras pegadas a su caserío, a ese caserío que les ha costado levantar pues 40, 50 años, prácticamente toda una vida, ¿no? Que lo han mimado, que han ido adquiriendo ganado, que han ido abriendo nuevas plantaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De repente les pasa esto. Eh, eso por un lado. Por otro lado, para los para los bilbaínos y las bilbaínas, el valle evidentemente va a estar cerrado, ¿no? durante las obras y no puede ser de otra manera por razones de seguridad por ahí va a estar circulando maquinaria va a ver va a haber probablemente desprendimientos va a haber una construcción encima de unas características del cuerpo